a uno que ya es prácticamente amigo de la casa, el huerquén de la comunidad mapuche Malalhueche, eh, Gabriel Jofre, buenas tardes Gabriel, Juan Pablo Bertolini te saluda, may, may, ¿Cómo estás Juan Pablo? sí la verdad me, me había llegado ahí a través de, de mi sobrino, Fabricio ahí que la, me estaban convocando para hablar y él no, no tenía las las condiciones en ese momento, me dice y me, me acordé que eran que a la radio que ya habíamos hablado un par de veces. Así que, bueno, una alegría poder charlar primero y poder con, contarnos o, o cruzarnos un poco la, las conversas. Muy bien, una alegría para nosotros también, Gabriel. Te agradecemos porque sabemos que por ahí la comunicación eh, no es posible en cualquier momento o en cualquier sí. sitio. Así que estos minutos que vas a compartir con nosotros, te, te agradecemos muchísimo. ¿eh? Sobre todo porque sí. compartimos, sí. además, Gabriel, como desde la primera conversación ha quedado demostrado eh, la preocupación por la cuestión ambiental, y claro, en La Pampa, eh, río abajo de donde está tu comunidad, este, seguimos mirando con atención y con mucha preocupación lo que pasa en la provincia de Mendoza. Ah, el eterno corte del río Atuel y la intención de entubar buena parte de lo que es el Colorado, este, ahora se agregó eh, el ataque, el ataque contra, contra la, la contra el suelo más virgen que se puede imaginar uno ahí cerca del Paso Peguenche, encima del arroyo Valenzuela, con una con una iniciativa que bueno, que más que una pista de esquí, como la conocemos todos, parece es un lugar este VIP, un lugar eh, para personas muy importantes, es un lugar boutique, como se dice, eh, y. Ha quedado demostrado también, eh, Gabriel, que este, es, está totalmente rodeada esta iniciativa mercantilista de delitos, por donde se la mire violación flagrante de normativas tanto federales como provinciales y municipales. ¿Estás al tanto de, de la, de la, del centro de esquí y el ¿Cuál es vuestra mirada, digo, la tuya, la de la comunidad, sobre esta iniciativa y sobre esto que está ocurriendo ya? Bien, tremendos temas, porque la verdad que la, el desafío de la comunicación ¿no? y sobre todo a la distancia, entendiendo esto de que los ríos nos unen, pero pareciera que, que a nosotros todavía como, como seres humanos a veces no, nos cuesta entender cómo la naturaleza nos ha permitido durante tantos años estar conectados. Nosotros cada vez que vemos nuestros sitios eh, sagrados, sitios arqueológicos, como hoy se le dice, en las zonas del territorio que parecieran como vestigios de un pasado que nadie entiende o que interpretan algunos científicos, pero en realidad toda la conectividad que hubo siempre ha sido en función de la naturaleza Hoy retomar las conversaciones en ese sentido, pero tener enfrente la necesidad de poder discutir qué significa esto de la accesibilidad a nuestros territorios, por qué nosotros luchando por nuestros territorios para que no nos desalojen y por qué 12.000 hectáreas en las nacientes de la cordillera para un grupo selecto de amigos del poder, ¿no? un, un lobista de, con origen en Mendoza que, que se llama Spinello y que... Eh, Tiene, digamos, entre sus atributos comunicativos, fotos con Obama, fotos con Clinton, ¿no? Eh, que no es, no es menor, digamos, estar vinculado a la aristocracia internacional demócrata, porque los republicanos estadounidenses todos sabemos qué es lo que son, porque es una derecha internacional. Ahora los demócratas que se cubren permanentemente y han sido los socios estratégicos eh, de comidas, ¿no? Diciendo que son los más pacíficos, los más buenos de los dos partidos de Estados Unidos. En realidad los intereses son los mismos. Y lo que nosotros entendemos que esos intereses llegan con transnacionales, con grupos de inversión, y una postal muy interesante que hace poco, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, de no al Azufre, logramos generar un, un impacto muy importante de, de debate, porque esto se, se empieza a debatir por un hecho como ese, cuestiones históricas. Hoy nos están haciendo en la cara, en el rostro, están haciendo las mismas prácticas de hace 20, 30, 40 años atrás, cuando la especulación inmobiliaria de la mano del petróleo, de la mano, digamos, de, de lo que es en su momento, digamos, fue los cambios que se dieron a nivel de, de, de Argentina entre la última dictadura militar y el comienzo de la democracia, donde misteriosamente se conforman un montón de asociaciones, empresas, y misteriosamente muchas tierras terminan hoy día teniendo eh, dueños ¿no? por encima de nuestros abuelos que han vivido y se han desarrollado en esos territorios. ¿no? Entonces, situaciones... Tan, tan complejas como estas son difíciles de comunicar, pero a su vez también son un desafío porque se instala un centro boutique, se llama así, así, hoy le dicen así básicamente porque, porque el lugar a donde están han hecho un, un pequeño, digamos, hostel de altura donde hace tres semanas atrás inauguró Marley con su hijo, este, en lugares, por ejemplo, una foto de Marley este, disfrutando de las termas del azufre ¿no? que son termas, está, hay un volcán, el volcán, el segundo volcán más activo de Argentina se llama Peteroa, después de eh, la zona de Caudia o de ¿no? tal cual e ese volcán, el segundo, es, esos son datos de el sistema de seguimiento de volcanes de Argentina ¿no? y ahí abajo están las termas y ahí abajo está el azufre, por eso es el azufre porque hay un montón de, de aguas termales, esas aguas termales está prohibido el acceso a la población La mayoría de la gente que quiera hacer uso de eso, dos por tres, es sacada del lugar y lo vemos a un tipo que se jacta de ser la figura de, de, del momento siempre y andar y floreándose con que es un padre es soltero, con su hijo y toda la cuestión de la diversidad, con la disculpa del hecho, digamos, y reconociendo que la, los derechos a la diversidad no tienen que ver con un tipo bañándose en los lugares donde no se le permite a la gente ni siquiera local bañarse, porque eso es lo que ha pasado en esa zona. Hay juicios... Hay, y de repente esta gente se queda, ¿no? Es uno de los argumentos por los cuales se quedan con esas 12.000 hectáreas dicen que haber comprado derechos y a su vez un juicio, que es una cosa ilógica comprar un juicio, ¿no? Eh, entonces, digamos, es una complejidad enorme, pero a su vez también nos lleva a decir en qué momento estamos, ¿no? En qué momento en el cual todo parece cosas grandes, donde trasvasar un, un río al otro es como eh, mover, digamos, de un lado al otro el auto cuando no es así... Intentar hacer el, el mega, la mega represa de Portesol y el Viento, que la verdad que ahora, ¿qué decimos el de portesol y el viento? Digamos, ¿no? Nadie está todo silenciado, ¿no? No pasa nada. Digamos, ya no hay 15.000 mil puestos de trabajo, ya no hay el azufre, tres mil puestos de trabajo, ¿no? O sea, el fracking, diez mil puestos de trabajo y no pasa nada, digamos, ¿no? Y entonces se genera toda una situación en nuestro territorio que impacta muy altamente. De hecho, nosotros estamos pensando con un grupo. De personas, ya no solamente la organización indígena, sino vecinos, ambientalistas, pescadores, montañistas, empezar a generar una, una acción conjunta este, por, por, por el impacto que ha generado eh, psicológica y socialmente a la población de la montaña, en donde estas cosas vienen cada dos o tres meses o cada seis meses inventando un nuevo o un nuevo megaproyecto. ¿no? Entonces la verdad que, insisto, es muy, muy difícil poder contarlo porque hay mucha impotencia también en el medio pero bueno espero poder aportar algunos datos no estás aportando muchísimo Gabriel y por supuesto insisto con esto de nuestro agradecimiento porque la mirada desde el territorio es fundamental eh, uno de la, una de las aristas para esta conversación era Portezuelo ya la introduciste en la conversación y este la verdad es que lo que nos interesa es tomarle el pulso al debate que hay entre la gente de a pie eh, ya no solo por la cuestión del azufre y de portezuelo, eh, sino teniendo en cuenta que en Mendoza se dio una gran lucha social, una protesta fenomenal y formidable para garantizar que las leyes que protegían el agua en ese territorio siguieran haciendo ese, ese laburo, justamente. Ahora, ¿cuál es la situación, eh, digo, Gabriela, a propósito de que los tiempos cambiaron, hubo una pandemia de por medio y se ve que la sociedad, en parte, está mucho menos movilizada que antes. ¿Esto es así allá también, digo teniendo en cuenta Portezuelo y el Azufre? Sí, la verdad que sí, eh, acá lo que hay que tener en cuenta, el 2000, diciembre del 2019, el gobernador actual, Suárez, había ganado la, la gobernación, y de, entre su programa de acción estaba habilitar la minería y modificar la 7722. Entonces, una gran parte del electorado de Mendoza, un 60% del electorado aproximadamente, lo eligió como gobernador. Y a las tres semanas le dijo, usted no toca a la ley del agua. Entonces, y, y antes de, de movilizarse, un mes antes, en noviembre, quienes andábamos dando vueltas un poco por acá, por allá, éramos los cinco gatos locos de siempre, como dicen ellos, ¿no? Y generaron un mes, en menos de un mes, en dos o tres semanas, una movilización inmensa e histórica en Mendoza. Eso es, esos son los pueblos organizados. Entonces, la verdad que eh, si hay encuestas, si hay, no sé, eh, una sensación de que la gente no está movilizada, eh, esto es más que nada porque muchas veces nos tomamos, digamos, justamente con la pandemia de por medio, de ciertas informaciones y de, y de los medios, de lo que generan, ¿no? Nosotros estamos muy confiados de que toda la ciudadanía de Mendoza va a proteger esto. Pero también sabemos que ellos son, ellos decimos los intereses, ¿no? Estos núcleos de personas, inclusive con nombres y apellidos, digamos, ¿no? El gobernador, el exgobernador, toda la línea que hoy día gobierna el, el Mendoza, digamos, ¿no? Este, son, para nosotros son los tramposos más, más, eh, digamos, más avanzados que existen porque vienen de la universidad, que lamentablemente también hay que decir que esa universidad ha generado esos cerebros que se dedican todo el tiempo a entorpecer burocráticamente. Todo el tiempo generan. Cuando hicieron el fracking, a los 15 días no pudimos hacer acción de amparo porque ya se habían ido. ¿Por qué? Porque ellos en 15 días aplican esa técnica y se van. Entonces no pudimos hacer. Y cuando fueron los featrímetros ya era 6 meses después, a, a ver qué lo queda. Todo el tiempo hacen cosas haciendo trampas, todo el tiempo. Entonces, ¿qué planean ahora? una modificación de la 7722, que lo pueden hacer, ¿eh? porque tienen, no sé si ustedes saben, pero en la provincia de Mendoza tienen pleno, pleno este, poderes eh, juntos por el cambio, o sea, tienen plenos poderes, tienen mayoría, mayoría absoluta en el Senado, mayoría absoluta en diputados y tienen la Corte Suprema de Justicia Provincial que puso cuatro jueces ya, este, Cornejo y listo, gana, o sea, hoy es casi, un, se podría decir, una democracia Este, autoritaria, dictatorial, ¿no? Eh, porque ha sido a través del, del voto de la gente y saben muy bien, digamos, hacer sus campañas, porque son especialistas, son toda gente que se ha capacitado para hacer esto. Entonces, para hacer este daño, porque esa es la verdad lo que están generando. Ahora quieren modificar la 7722, liberando solo a la zona de Malargue, obviamente siempre con el discurso que van a nuestro territorio, como llegan a nuestro territorio diciendo como hay alta desocupación, como la gente está, digamos, ya... Este, siempre expectante y han generado digamos un núcleo de, de, de gente digamos seguidores no porque han alimentado o sea la municipalidad de Malargüe eh, debe ser de la, de los municipios tiene más de 5.000 empleados digamos no o sea es una cosa inmensa tiene más empleo que la de, que la que casi que la, la la municipalidad de capital digamos no porque el el trabajo eh, politiquero digamos o no clientelista está instalado ahí Y entonces está claro que en su momento quieren sacar algo y hacerlo. Hoy tenemos frenado, digo, lo tenemos porque con ayuda de concejales, con la acción organizada mínima que tenemos en Malargue, el plan de ordenamiento territorial municipal en el cual quieren aplicar la zonificación que se quiso aplicar en Chubut, ese mismo modelo. De hecho, la, una de las directoras municipales, geóloga histórica, digamos no eh, lo planteó, que eh, estaban esperando que saliera la ley en Chubut para avanzar en, en Malargo. Eso fue el año pasado y el Chubutazo le dijo que no. Entonces, nosotros entendemos que después pasan estas cosas, pero también entendemos que al momento en que sea convocada la movilización, tiene que ser el momento justo, con las condiciones justas, y la verdad que esta gente que tiene muchos frentes abiertos y que piensa que de esa forma tiene una estrategia de abrir todos los frentes para entonces después ir apuntando a cada uno, Nosotros tenemos también estrategias desde las organizaciones, desde las asambleas y sabemos que al momento en que haya que salir, queremos tener mensajes más claros y más concretos y por eso que estamos permanentemente comunicándonos también, porque queremos entender si a lo mejor puede ser que nosotros seamos mal pensados y que realmente no dejemos que el progreso y que la aristocracia pueda disfrutar así como podemos disfrutar nosotros nuestras otras cosas. No queremos estar en contra del disfrute. De las grandes familias que, aparte de gastarse unos dólares en el extranjero, van ahora en helicóptero a la sufre. No es que estemos en contra del disfrute, de la felicidad de las personas, ni nada. Ahora, está claro que en un momento determinado esos disfrutes se tendrán que poner en una balanza. Entonces, sí es cierto que puede entenderse como que hay una condición, o sea, como un contexto de desmovilización. Por el otro lado, nosotros respondemos: eso no sigan insistiendo porque ya los pueblos se los vienen diciendo. Y entendemos en qué momento vamos a tener que hacer una expresión o no. Por ahora están abriendo varios frentes. De esto les puedo contar un montón de cosas. Digo, al, al, al día de hoy han habilitado un plan hídrico desde un Consejo Económico Provincial que es totalmente ilegal. Lo armaron ellos una ley propia con toda su mayoría automática en contra de, de, del Consejo de Ordenamiento Territorial de la provincia que tiene 10 años de existencia y que ellos no convocan. Y eso sí es por ley. Una ley realmente participativa que se hizo en el año 2008-2009, o sea, que realmente participaron todos. Ahora ellos, como tienen plenitud, hacen estas cosas y quieren hacer un nuevo plan hídrico. No sé si ustedes saben, en Mendoza es una locura lo que hacen, digamos. Hace un tiempo, como la sequía era prolongada, decidieron, para levantar la emergencia hídrica, declarar una nueva normalidad. O sea, en vez de, para, como dice, como ya no va a llover tanto, no va a nevar tanto y no van a ver... Tanta agua, listo, entonces este agua es la que queda, entonces ya no estamos en emergencia, es que ya va a haber poca agua de acá en adelante. Qué entonces declararon la nueva normalidad, Qué con una resolución que es la 247 del Departamento de Irrigación, que es la gemela, no, la 249, que es la gemela de la 248 que aplica el fracking en, en Mendoza. Bueno, la verdad un, que es así, no sé... Un, una locura... Todos, pero... Una locura, Gabriel, por donde se lo mire, y claro, esto no, no desalienta nuestras preocupaciones, pero abrimos una página de expectativa por esto que nos mencionás de que también hay una masa crítica, podríamos decir, en una buena parte de la sociedad malarguina y mendocina en general, para ver si se le puede marcar los tiempos y el terreno a todas estas iniciativas que vienen de la mano del Estado, lamentablemente, este en la situación en la que nos contabas. Gabriel, te estamos muy tú? agradecidos por este rato. ¿eh? La verdad es que <risas> queremos seguir prendidos de esta temática para contarle a nuestra audiencia cuáles son los, todos los retrocesos, pero también cuál es el avance de la sociedad para negarle la posibilidad a todo esto que nos preocupa cada vez más, que es la salud y el, y el impacto en el ambiente, Gabriel. Seguro, seguro. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por el momento... Un saludos a todos por allá, igual hay mucha nieve en la cordillera, estamos muy contentos va a haber agua, eso está es importante comunicarlo en ese sentido nosotros estamos contentos porque van a estar bien los animales, también todo y eso nos pone bien a quienes estamos en los territorios más allá de todos estos temas y es una alegría compartirlo y hay que compartirlo como es, porque sabemos lo que significa digamos estas condiciones de sequía más hacia abajo, así que la verdad que eso hay que decirlo también, por lo menos cerramos con un buen, con una buena ...con una buena conversa, digamos... ...y agradecerles entonces y a disposición... ...cuando los cuando lo quieran. Genial, Gabriel, muchísimas gracias... ...por supuesto que son muy buenas noticias... ...que tenga muy buena jornada, diga... ...y un, un cariño para... ...para la comunidad malalgüeche. Feliz, el Eucallal. Bueno, ahí está nuestra comunicación... ...con el huerquensi de la comunidad malalgüeche ...de Malargue, de acá nomás... ...del sur de Mendoza...